El otro tema que quiero compartirles hoy es los signos en la astrología y la definición de los arquetipos. Eh, cuando nosotros hablamos de, de, de signos en la astrología, lo que más comúnmente tenemos referencia es cuando cuando nos preguntan ¿tú qué signo eres? Yo soy Cáncer. Ah, tú eres compatible con qué? Con otro Cáncer, no sé. Yo, la verdad no, nunca he hecho pues. Ese ejercicio... ¿Tú qué signo eres? Acuario... Ah, Acuario... Eres Acuario... Y entonces por eso te comportas así... O... ¿Tú qué signo eres? Capricornio... Bueno. Eh, entonces eso... Pues lo verdad es como la primera impresión que tenemos de astrología, ¿no? Los signos... Y eso es lo que vemos en los medios... En los periódicos... En, en los programas de televisión... En los especiales a fin de año... Y, y la lectura de, de cartas y tal... También se hace con los signos... Entonces... El, el concepto de signo es un concepto que está muy difundido de forma muy general y muy amplia, pero también de forma muy superficial. Eh, esto no es astrología, los signos no son astrología, pero de pronto es como la, la primera definición que tenemos. Eh, bueno, que es astrología desde el punto de vista etimológico desde el punto de vista de la, de la palabra astro, pues es astros y logía, logos, eh, ciencia ¿no? entonces es como la ciencia que estudia los astros como les he venido diciendo muchas oportunidades, para mí la astrología no es una ciencia en lo, en lo que conocemos hoy de astrología ¿no? a nivel masivo, más por las personas que la practican y la ejercen que por las mismas tesis de, de la astrología en lo personal yo he conocido trabajos muy muy impresionantes eh, desde el punto de vista académico desarrollo de conceptos de astrología que podrían llevarla de desarrollarse un poquito más a, a un nivel de pronto de ciencia pero bueno eso es un tema que que que entran en, en lo conflictivo y en lo controversial ¿no? entonces yo por eso precisado me quedo con la palabra eh, la palabra disciplina donde disciplina pues es un arte se ejerce de forma empírica que trae resultados, no? Empírica y también formal. Entonces qué es lo que pasa. Los signos en la astrología. ¿De dónde surge ese concepto de los signos? ¿De dónde surge el el nombre del signo? ¿Por qué Aries y no rojo? ¿Por qué Tauro y no ganso? Sí. No, no sé si de pronto se habrán hecho esa pregunta. Que es lo que les quiero explicar ahorita de forma pues muy rápida. Y es la siguiente. La astrología funciona es una herramienta que funciona yo yo en lo personal he podido comprobarla eh, y aquí pues uso el tema que les expliqué la, la el tema anterior que era el del ser humano como un sistema de ecuaciones la astrología para mí es una herramienta es una variable que tiene un alcance definido y no podemos pretender explicar toda situación humana a través de la astrología sí da una información muy valiosa pero en algún momento para un ser humano esa variable que, o esa información que arroja la astrología puede ser completamente no aplicada para este caso de un personaje específico porque él tiene otras variables que tienen mucho más peso en su esquema personal, en su esquema de vida único. Entonces, esta persona puede tener eh, una carta astral muy buena, cualquiera se lo que tiene, no, este personaje es un rey y en la vida es pues, otra cosa, entonces... Eh, mi explicación es por eso, o sea, eh, hay unas variables que pesan mucho más en el contexto de esta persona que pueden ser conscientes o no conscientes, pero que pesan mucho más para que la otra variable no tenga un peso suficiente. Bueno, entonces, eh, para mí es eso es la astrología, no es es una herramienta eh, de autoconocimiento que te permite un, trabajar una información que que si tú la conoces y la usas de forma adecuada o unida a otras variables que tienes en tu entorno y las conoces y las pueden de pronto usar, puede traer resultados interesantes para tu beneficio. Pero entonces, para empezar todo esto, pues, te debemos tener como un concepto teórico eh, claro, ¿no? El primero que quiero trabajar es el de los signos, basados en, en los arquetipos. Entonces, ¿qué es un arquetipo? Un arquetipo, según Wiki, la, la, la definición de Wikipedia, les colocaré el enlace en, en el post de este podcast, es una impresión o modelo es un patrón ejemplar del cual otros ideas o conceptos se derivan ¿no? entonces aquí la palabra clave es patrón o modelo de conceptos eh, entonces es como una connotación que tiene un, un, una definición teórica es un modelo y bajo este modelo se rigen varias cosas Jung en su sus trabajos Cargo Stavion le da un, un consciente o una definición como de inconsciente colectivo, donde son donde él definía arquetipos que son comunes a toda la humanidad, entonces por ejemplo viejo o sabio es el arquetipo que se le daba a, al concepto de sabiduría, de conocimiento que se asociaba a personas viejas que eran sabias, que pues por su, su, su experiencia de vida, tenían la suficiente autoridad para Para, para dar consejos ¿no? entonces el arquetipo de sabio se puede asociar a un viejo no por ejemplo un sabio no lo, no lo define como un adolescente de 13 o 12 años ¿no? cuando dicen un sabio ¿no? por general, la idea que tiene entre comillas es de una persona de edad avanzada eh, de grandes barbas eh, muy suave al hablar eso es, eso es como la definición de arquetipo no es, es un modelo o patrón que tenemos entonces en astrología tenemos arquetipos eh, que son modelos o patrones de, de comportamientos. ¿De dónde surge esto de los signos? ¿El nombre de dónde surge que era la, el tema inicial de, de este, de este, de este apartado, de este podcast? Los signos en su momento surgieron eh, como una referencia a un espacio, eh, a un marco de referencia espacio tiempo, perdón. Eh, la astrología es una disciplina que tiene muchos años muchos pues los textos históricos y arqueológicos hablan de cinco5000 años en las culturas sumerias y, y caldeas eh, tan un poquito más garantía con los babilonios y, y la astrología lo que hacía en su momento era decir bueno en este periodo de tiempo se está comportando o se está identificando un arquetipo que tiende a comportarse de esta forma o un modelo o un objeto que se está con comportando esta forma y yo puedo identificar en el espacio-tiempo, o sea, cuando refiero a espacio-tiempo es de esta época del año, a esta época del año, es muy probable que se esté presentando este comportamiento, ¿sí? Entonces, se detectaron que habían 12 comportamientos generales o 12 manifestaciones de la naturaleza eh, de forma general que se había representada en los seres humanos. Entonces, se definieron 12 esquemas generales y esos esquemas pues había que darle un nombre entonces el nombre, la forma más sencilla o de pronto más accesible que se tenía para, para hacer referencia era la, la la que tenían todos los días que era ver al cielo, entonces se miraba al cielo y se identificaban unas posiciones en las estrellas en los astros entonces, ah, decían ah bueno, esta, esta época del del año comienza de este día a este día y eso corresponde a cierto a ciertas estrellas que estamos viendo entonces esas doce mm, esas 12 manifestaciones de, de que se veían en la naturaleza tenían una correspondencia con las estrellas que se veían en ese momento bueno haciendo un paréntesis eh, ya, desde el punto de vista astronómico la, los planetas el sistema solar los, los nueve planetas giran alrededor del sol en un movimiento que se denomina de traslación eh, esto se hace de forma eclíptica es como un círculo ovaladito, donde cada planeta alrededor del Sol está girando y cada giro tiene una duración específica para el caso de la Tierra un giro completo de la Tierra alrededor del Sol dura, dura 365 días y 5 horas, algo así eh, entonces desde el punto de vista matemático se toma una medición se dice bueno Este recorrido, estos 365 días, describen un arco de 360 grados, o, o un círculo, podríamos llamar desde el punto de vista... Mira, visto desde la Tierra, yo estoy recorriendo, o le estoy dando la vuelta al Sol en 365 días o 360 grados. Entonces habría que establecer el día 0 o el día 1, en el cual yo empiezo a contar esos 365 días o esos... 360 grados. Desde el punto de vista civil, civil, cuando yo me refiero es la sociedad. Lo hacemos es el primero de enero. Para nosotros el primero de enero es el día 1 del año. Desde el punto de vista astronómico, eh, ese día cero de, de de de en el cual se inicia un ciclo de, de traslación se conoce como el nombre del equinoccio vernal, equinoccio vernal que se da el 20 o 21 de marzo de todos los años, que es un, un, un día o una fecha en la cual se presenta una característica astronómica que es la siguiente, que, que es el momento en el cual el eje de la de rotación de la Tierra, que es el ecuador, intersecta con el eje de o un punto cero del plano de traslación de los de, de sí perdón de traslación de los planetas que es la eclíptica o sea es una condición matemática que que se da que se denomina el equinoccio vernal y es cuando se presenta esa característica entonces ese día se toma como el día cero el día cero el equinoccio vernal o el, o el, el sol, el sol el solsticio de primavera también le dicen entonces eh, desde el punto de vista astronómico eso se da y esa es un, una referencia que utiliza la astrología para empezar a definir esos 12 sectores que yo les decía que se dan a lo largo del año, esas 12 manifestaciones. Entonces, el equinoccio vernal también comienza con el sector 1 de astrología y de ahí, a partir de ahí comienzan los otros sectores. Que esos eh, 12 sectores recorren esos 360 grados, Entonces pues se hace una sencilla división, da 360, habido 12, entonces dan sectores de 30 grados o más o menos de 30 punto algo días. Entonces, los 20 de cada mes eh, estamos cambiando de sector, desde el punto de vista astrológico. Ahora, ¿qué nombres le dábamos a esos sectores? Entonces, hace, volvemos ahora a nuestro pequeño paréntesis, hace 5.000 años, cuando los, los habitantes de ese entonces miraban al cielo y decían, ah, bueno, este, en este momento este sector estaba concordando con la constelación que estamos viendo en este momento que es la constelación de del Toro de Taurus. Ah, entonces esta época del año corresponde a esa constelación. Y de ahí surgió el nombre de las de los signos del zodiaco en astrología, que tomaron nombres de constelaciones de estrellas. Si nosotros podemos ver desde el punto de vista astronómico, creo que hay 30 constelaciones, ¿no? Y entonces no se me aumenta entonces porque no hay 30 constelaciones de astrología y es por eso porque es que en astrología lo que nos interesa a nosotros es tener una referencia desde el marco espacio-tiempo del movimiento de traslación de la tierra alrededor del sol y nos interesa pues es sólo tener referencia a 12 sectores no más que en su momento entonces los antiguos tomaron fue los nombres de las constelaciones de que en ese momento venían. En ese momento esas constelaciones sí correspondían al espacio-tiempo al cual se dio el nombre. Entonces la constelación de Aries sí correspondía al espacio eh, Aries que en ese momento se va Hoy en día, cinco mil años después, hay otro movimiento que es el movimiento de precesión de la Tierra, que es un movimiento mucho más lento, mucho más sutil que hace que eso no se de esa forma, entonces, que ese es uno de los grandes puntos que tiene la astrología en contra desde el punto de vista de la astronomía, y que muchos astrólogos no saben, que es que, desde el punto de vista astronómico, la constelación de Aries no tiene nada que ver con el signo Aries. Lo único que tienen que ver es que tienen el mismo nombre, pero no tienen nada que ver que sean eh, conceptualmente lo mismo. Entonces eh, eso también debate mucho, pues el hecho de que astronómicamente nos encontramos todavía en la era, en la era de piscis, ¿no? y, y en el cuento de que pues, estamos en la nueva era, la era de acuario. Bueno. Eh, de pronto esto lo trabaja mejor un otro podcast eh, que aprovecha la oportunidad para dárselos a conocer. El podcast de Rodrigo Bastidas eh, de registros acásticos. Este es un podcast dedicado a una investigación un poquito más detallada de, de temas de espiritualidad, de ciencia, de filosofía y uno de los temas que en su momento trabajó Rodrigo fue la, la era de Acuario, la nueva era, el cumplimiento de paradigmas entonces él hace una, una aproximación bastante interesante desde el punto de vista um, filosófico y desde el punto de vista astronómico entonces ahí él explica muy bien esto de, de, la, de la era entonces les doy un pequeño adelanto básicamente es el, el, el hecho de que la, el movimiento de precesión es el que afecta desde el punto de vista astronómico el que estemos en una era o no bueno, volviendo al tema de los signos entonces eh, lo que se hace en la astrología es definir espacios-tiempo en el año entonces esos espacios-tiempo son dos espacios que están asociados a nombre de constelaciones pero que no tienen nada que ver con estas constelaciones son marcos de referencia nomás y nos dicen que van de los 20 de cada mes al 20 del siguiente mes. Entonces, estos espacios perfectamente se podrían haber llamado azul, eh, rojo, o C1, C2, hasta C12, o naranja, o cualquier nombre. O sea, son nombres que se le dan a espacios tiempo. Que en la jerga diaria, en el, en el, en el uso diario, pues es mucho más sencillo hablar del nombre del espacio, o sea, es más fácil hablar de un espacio... Eh, Aries, de un espacio Géminis, que decir que de, del 20 de marzo al 20 de abril, pues eh, se presentan estas características, ¿no? es como, como, como todo en la vida, es, es ahorrar energía. Entonces, este es un concepto que, que quiero que les quede claro, por lo siguiente es, es el manejo de los arquetipos, eh. entonces el arquetipo es un modelo de, de una representación conceptual, que en este caso para la astrología se asocia a un espacio Eh, tiempo. Acá sigo yo. La verdad, eh, inicialmente había pensado trabajar solo dos temas, el del ser humano con sistemas de ecuaciones y los los signos en astrología desde el punto y la definición de arquetipos. Pero, pues, estoy como un poquito entusiasmado con esto del podcast, entonces vamos a aprovechar y, y vamos a trabajar otro otro temita que tiene que ver pues con los otros dos anteriores y es el siguiente es Urano en Piscis eh, es, es, es explicarles un poquito la concepción personal que tengo de de esta condición de este arquetipo bueno lo primero es explicarles qué es Piscis Piscis es uno de esos doce sectores que les había comentado en el tema anterior que precisamente está referido Eh, es el último de los sectores va del 19 no mentiras 20 de, de febrero a 20 de marzo más o menos está en esas épocas sí, de febrero a marzo y a ese sector en el tiempo se le conoce como el sector de piscis por ende también las personas que nazcan en, en esas fechas se dice que son del signo piscis bueno. En otro podcast eh, miraremos que desde el punto de vista astrológico una persona no es solo eso, o sea, hay, hay otras características eh, eh, de códigos que que definen un poco más y en más detalle un perfil de una persona basada en unos eh, en unos eh, arquetipos astrológicos, ¿no? Pero la generalidad lo que les decía en el tema anterior, el, el, el, el ...se tiende a, a confundir esto... ...que, que la astrología es esto, ¿no? Solo esto... ...los que nacieron de... ...entre febrero 20 y marzo 20... ...son Pisces y ya... ...hasta ahí llegó la astrología y no... ...eso es, ese es un, un primer brochazo ...bueno, entonces... ...este arquetipo de Pisces... ...tiene una connotación... Eh, ...especial pues... A ...todos los arquetipos de todos los 11... ...o los otros 11 sectores... ...pues tienen su connotación... Y la connotación de Piscis es la siguiente: es, eh, pues, es un sector asociado a un signo. Eh, pues voy a leer una, una definición un poquito, un poquito sencilla, pero que nos puede ayudar para lo que estamos buscando. Eh, es una connotación que se habla de, de mutabilidad, o sea, son, son, es una energía, un, un condicionamiento, un arquetipo mutable está asociado o rigente de los océanos, los líquidos, eh, la música, la poesía y los artes, eh, las artes en general, también tiene una asociación hacia lo que es el inconsciente, los sueños, eh, la espiritualidad, los ideales místicos, el misterio. Y, y aquí tiene otra connotación también que es asociado a los analgésicos a anestésicos drogas eh, todo lo que tiene que ver con de pronto con, con, con a través de químicos lograr un, un estado de conciencia o, o alterar los estados de conciencia mm, ese es como como una connotación muy general bueno de aquí se derivan otras otras connotaciones pero pero Pero en, en general se asocia es como a, a la psis se asocia como a la a la espiritualidad, a lo a lo a lo oculto, a lo profundo y también a los estados de alteración de conciencia, ¿no? Como les digo esto es una división muy general. Eh, muchas personas pues en, que conozcan de astrología, que trabajen astrología pues encontrarán otras. Pero pero para lo que estoy buscando para el propósito de este podcast lo vamos a, a trabajar con esto. Bueno, en la astrología hay otros arquetipos que está asociado eh, a los a los planetas Que que aquí de pronto es donde entra también la gran confrontación con la astronomía Es cómo carajos, me expresan el término Un planeta que tiene desde el punto de vista físico unas connotaciones y un comportamiento definido Va a alterar o va a afectar a los seres humanos que vivimos en el planeta Tierra La verdad no no no voy a entrar en, en, en, en detalles porque no lo sé o sea no no realmente no no tengo una explicación racional para para compartir conceptos porque sea esto pero pero bueno el arquetipo funciona y se ve ¿sí? en el caso de los planetas hay en el sistema solar se definen nueve planetas pero desde el punto de vista astrológico se trabajan puntos que algunos son asociados a los planetas y uno de estos puntos pues es el punto Urano que es asociado al planeta Urano entonces Urano eh, es un arquetipo que está asociado a los inventos, la originalidad, la ciencia, la, la electricidad eh, lo novedoso y aquí entra también la magia, lo oculto, la misma astrología creo que está también regida por Urano eh, conceptos de estilo Jung a que fue el creador de, o no el creador, uno de los impulsores del concepto de los arquetipos eh, los rayos X, la aeronáutica el humanismo, las revoluciones los conceptos sociales Urano está muy asociado como al, al, a lo rápido, a lo novedoso y, a, y a, lo socia, eh, a los cambios súbitos y bruscos y también asociado a lo que es la lo último en tecnología no los últimos desarrollos eh, de pronto no sé, Urano creo que fue el último planeta que se descubrió hoy y su descubrimiento coincidió con transformaciones a nivel eh, industrial en su época asociado a lo último, no? Eh, también está asociado, pues, a, asociado a los cambios súbitos eh, eh, y, y de último momento, ¿no? Entonces se asocia mucho urano también a, a, a cosas eh, de cambios súbitos y casi siempre pues asociados como a desastres naturales o cosas de ese estilo. Bueno, el hecho es que eh, este planeta, visto desde la Tierra, o sea, si nosotros cogemos un, un telescopio, eh, bueno, un telescopio, un software de astronomía, y, y lo vemos, o sea, si buscamos Urano en el cielo y lo vemos eh, en, en el cielo, vemos que Urano está transitando, está pasando por el sector eh, al que denominamos Piscis los dos sectores que denominamos piscis en ese momento urano está transitando urano es un planeta que está tan alejado del, del sol es el, eh, uno de los últimos de, del sistema solar que esto pues implica que demore mucho más en recorrer un ciclo completo de, de traslación alrededor del sol el ciclo de urano es un ciclo de 84 años o sea él demora en recorrer, eh, darle una vuelta al sol 84 años, la Tierra demora 365 días. Ahí nos podemos dar una idea de, de lo demorado que, que que este planeta, visto en, en días terrestres, pues asume este ciclo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, en astrología se, es muy común el término tránsito. Tránsito asocia a eso, a que un planeta está transitando por un sector. Entonces el Sol demora 365 días en transitar los 12 sectores. Urano demora 84 años más o menos en transitar los 12 sectores. Entonces demora más o menos 7 años en transitar un sector. Actualmente Urano está tra eh, transitando, está pasando por el, el signo de Piscis. Entonces por eso pues quería hablarles de, de Urano en Piscis. Ahora, ya en la práctica, ¿qué significaría esto? O sea, esta variable global de Urano en Piscis que es estaría trayendo. Entonces, recordemos los arquetipos. Urano es la originalidad, la ciencia, la, la, la, los cambios súbitos, la electricidad. Lo, es como lo, lo último. Urano es asociado es como a los últimos desarrollos en tecnología y a los cambios súbitos. Y Piscis es un signo asociado general, en general, a, a grosso modo. A lo oculto a la espiritualidad a lo místico a lo a lo a lo trascendente no podríamos decir entonces si unimos estos dos arquetipos que nos podría dar entonces aquí es donde surgen las interpretaciones que hacen los astrólogos que que a mí ver, pues hay que tener mucho cuidado pero pero a, pero es muy simple o sea es, es como la la simbiosis. De, ...de lo que es Urano, el arquetipo Urano... ...que es la tecnología, lo, lo, lo último, lo innovador, lo desarrollador... ...los cambios súbitos, con el arquetipo de espiritualidad, de misticismo... ...de profundidad, de profundidades, cambios de conciencia... ...entonces es unir estas dos cositas y ver qué está pasando... ...este este planeta o este arquetipo entró en esta condición en piscis ...en marzo del 2003... En marzo 11, eh, duró un tiempito hasta septiembre 15 que volvió a salir, lo que pasa es que eh, los planetas vistos desde la Tierra pareciera que entraran y salieran, o sea, están avanzando de forma directa y un momento a otro como que se devuelven, pero esto es un movimiento aparente que se ve desde la Tierra, como la astrología pues está ...es eh, una posición geocéntrica, o sea, que todo está visto desde la Tierra... ...que el centro del universo es la Tierra, y para nosotros es eso, o sea, nuestro centro es, es la Tierra... ...nosotros vemos que el Sol gira alrededor de la Tierra, no que la Tierra gira alrededor del Sol... ¿vale? ...entonces eh, ese movimiento aparente eh, hizo que pareciera que Urano salía de ese signo, volvía a Acuario... ...que era el signo anterior, o, la, o, o el marco de referencia anterior en septiembre 15 del 2003 y, y entró definitivamente en diciembre 31 del 2003 entonces vamos a tener este este, este comportamiento de, de este planeta de este arquetipo en, en, en este sector en Piscis desde diciembre del 2003 hasta mediados del 2010 creo que un poquito otro, creo que terminó el hasta el 2011 entonces en estos 7 años eh, aproximadamente se van a ver un comportamiento a nivel social, a nivel colectivo de humanidad, de Urano en Piscis. Y aquí viene también otro aporte pronto, de pronto la astrología que dice que los planetas que están más alejados de la Tierra, los planetas transaturninos, que son Urano, Neptuno y Plutón, tienden a, a, a manifestar condiciones del colectivo de la humanidad. Entonces sería como si una variable global influyera eh, a nivel humanidad eh, con con su con su arquetipo, con su eh, tendencia, ¿no? Algunos astrólogos dicen su energía, bueno, eh, pero eso sí se está viendo, o sea, ejemplos, entonces ya, de la, entonces para mí mover la la definición de Urano en Piscis a grosso modo es mí... es una interpretación que yo eh, que yo traigo aquí, hay muchas más y otros astrólogos trabajando otras más, pero pero un ejemplo sería la simbiosis de la de la tecnología con la espiritualidad, la la unión de la ciencia con la religión, con lo místico, con lo, lo que ha sido trascendente, espiritual. Y eso es algo que, que estamos viendo. Para mí un ejemplo eh, clave fue el año pasado, en esta época, hace un año precisamente, cuando tuve oportunidad de conocer una técnica que fue desarrollada en el, en el ámbito académico, en el ámbito científico, por unos personajes muy relacionados con lo, con lo científico, con lo académico. Eran... Son personas que están involucradas con los desarrollos filosóficos, psicológicos, clínicos, muy de la academia, muy de la ciencia, pero el trabajo de ellos era un trabajo muy asociado a doctrinas espirituales, que tú los oías hablar, oyes hablar a la persona pues que, que trajo este trabajo aquí a Colombia, y tú decías pero esto es algo que que yo ya he oído pero lo he oído en, en otro ámbito que es el ámbito de la religión de la espiritualidad de, de las culturas orientales pero el, el enfoque que le dan era un enfoque de un protocolo científico eh, esta técnica en sí se llama la, la autoobservación del otro consciente eh, para mí fue un ejemplo típico típico de, de urano en piscis de lo que es la simbiosis de la ciencia con con la con el misticismo con la espiritualidad ese es un ejemplo otro ejemplo por ejemplo ha sido lo que lo que ha pasado estos días con con, con estas nuevas publicaciones de de de, de carácter científico hace una típica que fue la de hace ocho días del de los Evangelios Secretos de Judas eh, donde son acercamientos que la ciencia hace a temas eh, místicos no entonces es todo el, viendo el documental es todo el el, el recorrido eh, científico que hacen diferentes expertos en área, en sus respectivas áreas y, y hacen este abordaje de temas científicos perdón de temas religiosos que van a traer unas connotaciones muy muy muy importantes no otra característica y otra interpretación que viste durando en es eso es la, la La, el, el llevar a extremo las religiones, no el llevar a extremo cada creo cada religión eh, se están llevando a extremos teóricos y cognitivos defendiendo sus sus diferentes eh, postulaciones, ¿no? entonces es, surge la, la Iglesia Católica ahorita atacando y, y rechazando, pues, ya, pues de forma muy muy apolí, muy muy eh, diplomática estos eh, estas tesis y estas estas presentaciones de estos temas eh, el código de da Vinci es otro ejemplo eh, ha surgido como una novela de ficción basada en hechos históricos y, y también ha creado un revuelo pues impresionante ¿no? eh, nuestro amigo Bastidas que ya les comentaba el tema anterior con su podcast de registros acácicos también hace una explicación bien bien completa y bien interesante del tema del código de da Vinci en un mes estrena la película que también va a generar mucha polémica entonces todo esto todos estos eventos lo que están haciendo es ponernos a pensar un poquito de de los paradigmas que tenemos actuales a nivel de de religión no de espiritualidad hoy en día es muy común oír hablar que ya las personas se consideran más espirituales que religiosas eh, publicaciones de la nueva tierra de de Stanton es un libro que también trabaja esto de forma muy interesante este es un libro que que me gustaría compartir con ustedes más adelante en, en, en uno o más podcast, porque realmente los temas que trae son muy interesantes también como de, de autoobservación autoconsciente que es es una técnica bien interesante que en, en algún otro podcast les, les gustaría me gustaría compartir con ustedes entonces eh, los ejemplos se están viendo los ejemplos de, de Uranio en Pisces la Las, las posiciones eh, rígidas y de pronto en extremo de los credos religiosos, eh, la ciencia está entrando a, a abordar estos temas, es muy común hoy ver en día temas y documentales científicos de, de, desde el punto de vista científico de hechos paranormales, eh, de hechos que en su momento se, se atribuyeron como esotéricos, pero ya se les da un enfoque un poco más, más eh, científico, ¿no? Entonces eh, esta es una pequeña explicación de de, de este de este condicionamiento estos dos arquetipos que es algo que que se está viendo que es algo que que se ve o sea no no es algo de pronto que está inventado sino simple se trabaja el arquetipo Piscis que habla de espiritualidad que habla de misticismo y el arquetipo Urano que habla de tecnología de revolución de lo último entonces de la simbiosis estas dos cosas pues lo que lo que está trayendo y también esta fecha coincide un poquito con lo que muchas eh, culturas y, y profecías trabajan, ¿no? los años del 2011-2012 que son años de cambios energéticos importantes que traen pues connotaciones para la humanidad interesantes eh, también tengo un personal que nos puede ayudar con este tema, vamos a ver si lo podemos invitar para, para un podcast más adelante eh, si hacemos un pequeño mm, repaso, antes de Piscis está el signo acuario y Urano Estuvo transitando por ese signo los siete años anteriores, del 2003 al 97, 96, que es el signo, eh, Acuario es el signo del, de la tecnología, del conocimiento, de la inventiva, del, es el signo del conocimiento por excelencia, el de... Del, del de traer nuevas cosas y, y este fue el año o estos fueron los años del del boom de internet o sea se fue como la la manifestación más clara o sea la tecnología que es urano asociado al conocimiento o sea dos arquetipos que hablan de lo mismo tanto así que desde el punto de vista astrológico urano en en acuario es como donde tiene su máxima expresión no y esa máxima expresión pues la vimos en estos, ...en estos años del 97 al 2004, 2003... ...que fue el boom de Internet, el crecimiento de esta tecnología... ...tanto en lo positivo como en lo negativo... ...en lo negativo pues eh, la burbuja de Internet a nivel comercio eh, de bolsa de valores que hubo... Eh, ...y lo positivo pues el posicionamiento de la red... ...hoy en día eh, la red es una herramienta de la humanidad... ...que permite pues muchas, muchas cosas en cuanto a crecimiento, en cuanto a posibilidades y pues es otro ejemplo o sea uranio en Acuario fue es el ejemplo típico de Internet Internet y su divulgación y hoy en día pues estamos es con con Urano en Piscis entonces son años que van a traer mucho cuestionamiento de la de lo místico de la de la espiritualidad de lo religioso desde el, eh, asociado con el, desde el punto de vista de la ciencia y tecnología bueno eh, este era un pequeño pequeño tema que quería compartir con ustedes Eh, por hoy yo creo que ya no trabajaremos los temas. Este fue un podcast que salió bastante extenso. Eh, entonces los invito a, a que sus preguntas, ideas, eh, cuestionamientos, sugerencias, eh, etcétera, lo que quieran compartir conmigo y, y con este podcast, pues lo hagan vía correo electrónico a podcast@siessimple.com o vía Odeo al enlace que aparece en la página, el enlace en la esquina superior derecha que dice el, el comunícate vía audio entonces mensaje 2, perdón, mensaje voz vía, vía audio entonces no siendo más un, un abrazo y espero estar pronto con ustedes con, con un nuevo episodio de, de Así de Simple eh, un abrazo desde Bogotá, Colombia y les deseo un feliz transcurso de día y de semana muy especial para todos ustedes